Y ahora miren también la construcción del el día de mañana de pasarelas peatonales, vamos a colocar las pasarelas paralelas al puente del de la Queiroz, vamos ¿Mm? a modificar la pasarela del barrio La Gloria haciéndolo con rampas para que pueda ser utilizada por bicicleta y moto, esa tiene solamente escalones, así que la idea es a colocarle una pasarela complementaria para que como te digo pueda ser utilizada con motos y bicicletas. Hay también una pasarela que vamos a ubicar ahí, grado a la estación de servicio, en Carrodilla, para que los vecinos ahí de la zona de la triple frontera también los puedan utilizar y, y sea mucho más sí, sencillo el cruce ahora de un lugar que, con testo hecha, es imposible estar caminando por abajo. Estamos buscando cerrar con algún trámite interno con Vía Nacional, pero yo espero que en el plazo de un mes, dos meses más tardar, estén trabajándose en estas obras complementarias